Radiodio 7. Hola hola, salut Companyes. En lliure avui té un document molt especial per presentar-vos i és que aquest dilluns 26 de maig de 2014, Varem assistir al nombrament com a doctor honoris causa per la Universitat Nacional de Cuyo, a Mendoza, Argentina, del vicepresident de l'Estat Plurinacional de Bolívia, Álvaro García Linera. Passa membre de la guerrilla indigenista maoïsta dels anys 90 a Bolívia, on va intentar posar en pràctica la seva ideologia comunista, afiliant-se als Aïllos Rojos i, més tard, l'ejercito guerrillero Tupac Catari. Acusat d'insurrecció i terrorisme, unes acusacions que mai no se varen poder arribar a comprovar, va ser empresonat durant cinc anys en els quals va estudiar de manera autodidacta sociologia a la presó de Sant Pedro a La Paz. Ha treballat com professor universitari i analista polític i és un dels membres més destacats del govern actual d'Evo Morales, sent el màxim teòric governamental, delineant en bona part l'estratègia política d'aquesta revolució boliviana. En l'acte de nombrament Honoris Causa a Mendoza, que és el document que ara compartirem, doncs compareixen centenars de bolivians i bolivianes eufòrics, exaltats, il·lusionats, ja des d'hores abans que se posi en marxa aquest acte, i que mostren tot tipus d'ensenyes i de banderes del seu país, cartells de Movimiento por el socialisme i també banderes huipalas, ja sabeu, la bandera de set colors quadrangulars que és el símbol d'orgull dels pobles originaris de la cordillera de los Andes. Constantment canten i es vitoreen totes les vegades que el vicepresident anomena a Evo Morales a Hugo Chávez o al Che Guevara. Vos deixem, per tant, amb l'àudio que el nostre telèfon mòbil va enregistrar a la sala d'actes plena fins a dalt de simpatitzants d'aquests profuns processos de canvi que es donen avui dia a països llatinoamericans com Venezuela, Ecuador o Bolívia. Abre, senda, sí que Frente al porvenir Escuelas para los niños Trabajo, también salud A los mayores y ancianos Seguro y dignidad Es la fuerza que transforma ser més gran del país de todo el país luchamos juntos buscando el cambio, cambio con prosperidad nacionalizamos yacimientos por bien de todo el país luchamos juntos buscando el cambio, cambio con prosperidad YPFD, YPFD días a todos ustedes buenos días, buenos días. permítame saludar con mucho respeto al rector de la universidad al arquitecto arturo somos al vicerrector jose rodríguez al ministro de trabajo del gobierno de mendoza al consejo superior de la universidad que Tomó la decisión de otorgarme este honor para mí para mi persona del doctor honorris causar a los ocho decanos y decanas de nuestra universidad a nuestro embajador a nuestro cónsul a los estudiantes a los profesores a los académicos pero períme también saludar con mucho cariño mucho respeto a mis compatriotas bolivianos que están aquí siente muy emocionado por este reconocimiento a un comunista, a un luchador, a un comunitarista, a un subversivo, a un irremediable subversivo de la vida, porque en el fondo es... He dedicado así 30 35 años de su vida para luchar por la causa de la emancipación de los pueblos de bolivia y américa latina y que lo que queda de vida seguirá con este destino recibo con mucha humildad este reconocimiento del doctor honoris causa y lo recibo al nombre de mi país de mi pueblo de 10 millones de bolivianos que hoy por hoy luchan por llegar al aeropuerto me sucedió algo muy curioso venía de La Paz 3.600 metros sobre el nivel del mar el alto de donde están los aviones 4.000 metros yo voy confiado de que vengo del frío viví a cuatro mil metros sobre nivel del mar lo acostumbró uno al frío diario pero cuando me abajo del aeropuerto de aquí de Mendoza hacía más frío en Mendoza que, <risa> que en Bolivia que en La Paz yo entendía porque mi imaginario Argentina siempre se representa como un lugar verde con mucho calor y donde los jóvenes andan con poleras y fue, fue un contraste que me llamó mucho la atención de encontrar más frío aquí en Mendoza que en Bolivia que la pasa a 4 mil metros pero eso me hizo recordar una imagen que quiero mostrarles a ustedes de lo que Sucede en mi país Y en este profundo vínculo De historias Entre Argentina, Bolivia Bolivia y Argentina En 1532 Cuando llegaron los españoles A Cajamarca Estaba el Inca rodeado de un ejército Y de miles de indígenas, y estaban los españoles refugiados en unas instalaciones. Lo convocaron al Inca a una reunión y le habían preparado una celada, la caballería de Pizarro, y una vez de que entró el Inca, arremetió con fuerza contra contra los custodios del Inca. Atahualpa lo hacen caer de su estera, lo detienen, lo apresan y luego lo matan. Ahí comenzó una larga historia de dominación colonial de los pueblos de América Latina, que tuvo en la caballería su punta de lanza este proceso de dominación terrible que se vio en el continente 1532 la traición de Cajamarca la celada de Cajamarca 1817 va a ser otra caballería no la que va a detener ni postrar a un líder indígena, sino va a ser ocha caballería la que va a rendir honores a un líder indígena. Está en mi mente la visita de Belgrano a Potosí, o uno de los ejércitos auxiliares que partió desde estas tierras argentinas, Y es primera vez que registra la historia, no hay otro registro en la historia que una autoridad con la caballería le rinda honores, ya no lo ataque, sino le rinda honores a un líder indígena, el famoso indígena guaraní Kumbay. Va a ser del grano, un argentino que va a realizar el acto de reconocimiento a ese indígena que no se sería conocido antes de el tiempo de Atahualpa y que no se va a conocer después hasta tiempos de Evo. cuando en, en la entrada a Jocosí coloca la artillería, la caballería y toda la oficialidad vestida impecablemente para una ceremonia imperial y va a recibir Belgrano a un indígena que llegará con tres o cuatro flecheros casi semidesnudo pero recibido como un rey recibido como un líder va a ser el ejército argentino el que va a dar la primera señal de la clave de la historia en América Latina el reconocimiento de los pueblos indígenas Kumbay, líder guaraní que han estado peleando contra los españoles será recibido por Belgrano eh, se quedará dormido una noche en Belgrano en Potosí recibido por, Belgrano, por general Belgrano y al día siguiente se irá después de tener charlas para actuar conjuntamente con los españoles desde entonces nunca nunca un ejército una caballería una autoridad reconocerá a un indígena con la calidad que le hizo desde a este guaraní van a pasar 20 30, 40 años se van a formar las repúblicas, va a surgir Bolivia van a haber revueltas, revoluciones golpes de estado y nunca la caballería los honores van a ser dados en a los dueños auténticos de estas tierras latinoamericanas los indios y será recién el año 2006 más de 450 años desde la muerte de Atahuaipa más de 150 años desde la recepción de Belgrano a Kumbay, que nuevamente y por primera vez en tierras latinoamericanas la caballería le va a rendir honores a otro himno. Evo Morales será el que será el que será. No Me puedo tener de la mente, ¿Qué, ¿qué ha pasado por la cabeza de Belgrano no, no, para ser una no, no, cosa sé, tan papá, avanzada? No está, está ¿Qué tipo de educación y de percepción del mundo la dio no no. Belgrano? para adelantarse a su época, 160-170 años. En mi país, antes de Evo, uh -huh. ninguna sí, autoridad, sí, sí, ningún ejército rendía honores uh -huh. a los indígenas, siendo que somos un país de mayoría uh -huh. indígena. Bueno, bueno, nunca, bueno, bueno. nunca una caballería se postraba a las órdenes de un indígena. En tiempos de Belgrano así sucedió, que tuvo que venir Evo Morales, para recoger esa enseñanza, para recoger ese símbolo que hoy en día el ejército rinde honores a un indígena llamado Evo Morales, como tenía que haber sido siempre en nuestra América Latina. No me deja de sorprender este vínculo entre Argentina y Bolivia. Argentina ha tenido otro derrotero frente a sus pueblos indígenas, pero ha tenido entre sus líderes personas muy visionales, personas que veían los siglos hacia el futuro y no simplemente se embalanaban en el presente. No en vano es aquí en Argentina que en el Congreso de 1816 se debatía sobre la posibilidad de la restitución de una especie de monarquía constitucional a la cabeza del heredero inca. En Argentina se debatieron en el siglo 18 cosas muy hermosas, que luego no se pudieron cumplir. Luego la historia llevó por otros lados a Argentina. Pero tuvieron próceres, tuvieron intelectuales, tuvieron luchadores que pudieron previsibilizar que América Latina iba a poder caminar sus caminos de emancipación solo cuando el movimiento y los pueblos indígenas exigen su reconocimiento. Y eso recién sucedió en el siglo 21. Hoy América Latina en su conjunto está atravesando procesos muy importantes, transformaciones decisivas de su política, de su estado, de su economía y de la sociedad. Muchos líderes que hace 30, 40 años o 20 eran guerrilleros, subversivos, llamados terroristas, perseguidos, torturados, encarcelados, hoy gobiernan el continente. Desde El Salvador, un guerrillero, hasta Argentina, Brasil, un obrero, Argentina, luchadores, los años, contra la dictadura de los años 70 y 80 Nicaragua Ecuador, Venezuela y Bolivia enmarcan un continente donde por primera vez se da la articulación por primera vez en más de 180 años de historia republicana una articulación de gobiernos progresistas y revolucionarios la única globalización que llegó a América Latina fue la de los golpes de Estado y la del neoliberalismo. Si en algo éramos comunes los latinoamericanos en el siglo 21 era por los golpes de Estado, por las dictaduras militares. Es decir, una articulación de derecha, una unificación formal a partir de la reacción, de la represión, de la tortura, del asesinato. Y luego vino la otra forma de articulación continental, que fue los tiempos neoliberales, los tiempos de la privatización, los tiempos en las que lo, lo público se volvía privado, lo común se volvía individual. Desde México hasta Argentina, Bolivia y Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, en los años 80 y 90 el continente vivió una segunda situación, un segundo proceso de articulación regional de derecha Es decir, de desnacionalización de las sociedades de Desnacionalización de la economía Fragmentación de las estructuras sociales Es el siglo, principios del siglo 21 Que comienza, que será un acontecimiento extraordinario Que no tiene un paragón en la historia La emergencia diversa con sus ritmos su propio lenguaje sus propios liderazgos sus propias metas de lo que podemos denominar una un programa posibleoliberal unos más acelerados otros más lentos pero en el fondo hoy América Latina camina por una un régimen de carácter postolial que nos permite ver Estados Unidos o Europa está otra distancia cosas que hemos vivido en Argentina recién comienzan a reproducirse ahora en España, en Grecia, en Italia o en Francia lo que hemos visto aquí y que sabemos que conduce al desastre que la entrega de lo público a lo privado iniciativas del Banco Mundial y del Fondo Monetario que las aplicaron en América Latina y que fracasaron y que fueron superadas hoy se presentan como novísimas propuestas en Europa en Europa del Este, en Europa del Sur, en el sentido el continente hoy está más avanzado. Eso no quita que no tengamos dificultades. Hay dificultades, va a haber dificultades, tiene que haber dificultades. Problemas a veces en la economía, problemas a veces en la política, problemas a veces en el ámbito social, pero por encima de las dificultades está el diseño general de un nuevo tipo de continente de un continente que ha tomado varias decisiones la primera es ponerle fin a estas políticas de acumulación por expropiación es decir, de privatización que destruyó buena parte del ahorro colectivo de los trabajadores que extranjerizó y privatizó los recursos públicos de cada nación esa es un primer, la primera iniciativa que se ha tomado una segunda iniciativa es la conquista del poder la conquista del gobierno por vía democrática muchos de nosotros peleamos nos propusimos la lucha por el poder del pueblo a través de la vía armada de la lucha armada buena parte de los hermanos que propusieron eso murieron, fueron encarcelados desaparecidos, torturados, desterrados pero es esa misma generación a partir de, una nuevo, de un nuevo contexto social que asume la conducción de sus países a través de la vía democrática entendida la vía democrática no solamente como elecciones cada cuatro o cinco años sino como creciente participación del pueblo a de organizaciones barriales laborales sindicales y gremiales en la toma de decisiones Esta es la segunda característica del, del continente la primera las políticas post neoliberales en el ámbito económico la segunda la democracia como vía de transformación hacia cambios revolucionarios en la organización social La tercera, el papel cada vez más activo y creciente de organizaciones sociales. No solamente a los partidos, sino es de este vínculo con estructuras sociales de movilización, urbana y rural, campesina, obrera, vecinal, barrial, profesional. No se trata de un sistema de partidos tradicionales fundado en una competencia electiva meramente de partidos eso era un tipo de gobernabilidad pero en el continente hay una presencia a veces más activa, a veces más mediada de las organizaciones sociales con otro tipo de gobernabilidad el continente latinoamericano está construyendo una gobernabilidad dual, digamoslo así en el ámbito del régimen parlamentario y en el ámbito del régimen social Se trata entonces de otro tipo de gobernabilidad Políticas posneoliberales La democracia como Espacio de transformación social Nuevo régimen de gobernabilidad dual Que combina el parlamento, las elecciones Con la sociedad, con las calles Un cuarto elemento Más presente en algunos países En otros ya no tanto el tema de la descolonización interna en sociedades como la boliviana donde los pueblos indígenas han sido mayoría y siguen siendo mayoría se construyó a lo largo de la colonia y de la república un régimen de desconocimiento de derechos y de apartheid generalizado Cuando en Bolivia se funda como República en 1825 Más del 90% de las personas eran indígenas Pero la Constitución no reconocía a los indígenas como sujetos de derecho colectivo Pero aún solo reconocía a los ciudadanos, a aquellos que hablaban de idioma castellano Que tenían propiedad privada y no propiedad comunitaria Y eran poseedores de un monto monetario Es decir una ciudadanía para el 10% de la población. En Bolivia se constituyó un régimen de castas, un régimen de segregación étnico, cultural, racial y nacional. Ni siquiera la Revolución del 52 reconoció derechos colectivos a los pueblos indígenas. Más bien lo que se buscó fue blanquearlos. Todos campesinos, todos castellano hablantes. Entregue su cultura a cambio de tierra Entregue, su, esconda sus ancestros a cambio de educación monolingüe y única Olvídese de su identidad cultural a cambio de un mestizaje de carácter estatal Esta fue la característica de la constitución de la identidad colectiva En muchos países de América Latina y en particular en Bolivia los procesos de transformación contemporáneos, en el caso de Bolivia, tienen al, al movimiento indígena como nuevo sujeto, como nuevo sujeto que ha permitido, aliándose con obreros, aliándose con estudiantes, aliándose con pobladores, con vecinos, crear una estructura constitucional de derechos que le llamamos el Estado Plurinacional el estado plurinacional de Bolivia significa dos cosas en primer lugar el reconocimiento dentro del estado y de la nación de 36 naciones indígenas originarios campesinas eso significa que el estado reconoce la identidad, la cultura el idioma, las tradiciones los símbolos de cada una de las naciones indígenas como naciones no como folclor sino como nación con identidad colectiva nacional la, el propio sistema de justicia reconoce la justicia ordinaria la que utilizamos con los jueces, los abogados y la justicia indígena originaria son hay un sistema dual de justicia la elección de autoridades de parlamentarios a nivel regional reconoce la elección por usos y costumbres es decir, por asamblea por asamblea de representantes al gobierno regional de cada departamento y la estructura de elección de los parlamentarios a nivel nacional a nivel del Estado General Como ha dado resultados la última elección, 70% de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto de diputados como del Senado, pertenecen a organizaciones sociales, o obreras, o indígenas, o campesinas. Es decir, hay un proceso que pluralización de las instituciones. Estado Plurinacional significa reconocimiento institucional, reconocimiento legal, reconocimiento cultural, reconocimiento político del conjunto de las identidades colectivas nacionales indígenas Aymara, Quechua, Guaranismo, Eugenia, Trinitaria, Silio, No Yuki este, Araona Uru, Chipaya, etc. Pero a la vez la plurinacionalidad también significa un segundo momento significa el proceso de indianización de la propia identidad boliviana no solamente reconocimiento de los pueblos indígenas al interior del estado, sino indianización de lo propio del propio ser boliviano. Comenzando desde los símbolos patrios, la bandera tricolor y la huipala, de las ciudades, de los rituales, de los símbolos, de la narrativa histórica, de la enseñanza en las escuelas, de los procedimientos administrativos de los idiomas oficiales hoy Bolivia existe un proceso gradual de indianización no es que la antigua identidad y cultura boliviana se la desplace no, se enriquece se entremezcla, se indianiza recogiendo el conjunto de enseñanzas, de virtudes de procedimientos, de experiencias de tradiciones que vienen del mundo indígena no es un mundo para indígenas y otro mundo para no indígenas todos nos indianizamos sin dejar de reivindicar tradiciones propias, herencia propia los que no somos indígenas incorporamos en nuestro bagaje cultural en nuestra identidad procesos de indianización cultural y histórico plurinacionalidad significa entonces este doble proceso reconocimiento de naciones e indianización de la identidad nacional boliviana si en Bolivia diferenciamos dos la identidad nacional-estatal Bolivia y la identidad nacional-cultural Aymara, Kestro, Guaraní Mujenio Infinitaria, Silo No Uruguay, Paya, etc. Y a la vez indianización de la propia identidad nacional-estatal Se trata de un proceso complejo pero que construye igualdad Se trata de un proceso con muchas dificultades administrativas internas Pero que sienta justicia histórica A estos 500 años de dominación Sobre las mayorías y los verdaderos dueños De nuestras tierras Que hoy son poder Hoy en Bolivia está gobernada por indígenas Pero que no solamente gobiernan Para los indígenas Hoy los indígenas gobiernan Para todos los bolivianos Para indígenas y para no indígenas Para empresarios, para estudiantes, para profesionales Para campesinos, para obreros Y esto nos abre una tercera cualidad del proceso continental. Dijimos medidas económicas posnoliberales. Dijimos la democracia como escenario de la transformación social. Dijimos como el tercer elemento las organizaciones sociales como el núcleo de la gobernabilidad de la gobernabilidad dual, parlamentaria y social, callejera organizativa el cuarto elemento, el liderazgo de los procesos indígenas en el caso de Bolivia y en otros casos obreros de clase media, profesionales de juventudes pero el quinto elemento tiene que ver con el concepto de hegemonía y que involucra directamente a las universidades en los últimos 10 años debido a la crisis del neoliberalismo ha emergido un otro sector social obreros, campesinos, indígenas clases medias, juventudes que están teniendo una virtud y que han tenido una virtud que es la capacidad de liderizar a otros sectores sociales por experiencia en el gobierno en el gobierno el concepto leninista y el de hegemonía tiene dos componentes... ...dos componentes indisociales. Por una parte, el clásico. Hegemonía es la capacidad de liderizar a sectores sociales que no son los tuyos. Es la capacidad de incorporar a otros sectores sociales que son diferentes a vos... ...en el proyecto de tu sector haciendo pasar el proyecto de tu sector como proyecto de todos, en la medida que incorporas elementos de los otros de manera secundaria en el proyecto líder. Hegemonía es una forma de seducción. Hegemonía es el liderazgo intelectual y moral y organizativo de un bloque social sobre el resto de los bloques sociales. Pero la hegemonía tiene un segundo componente y es la derrota del adversario. No basta incorporar las preocupaciones y las demandas de los otros bloques sociales contestatarios opositores en la demanda para liberizar. porque lo general eso no sucede. Esta posibilidad descrita por Gramsci Requiere un elemento imprescindible La derrota Que es la parte que le veía Lenin Y siempre se ha querido ver una diferencia entre Lenin y Gramsci La versión leninista de la hegemonía La acción de derrota del adversario La mirada gramsciana de la hegemonía El trabajo de convencimiento en verdad es una sola cosa no puede haber convencimiento de los otros sectores si no los has derrotado previamente tienes que derrotar previamente al otro sector en su moral en su intelectualidad en su percepción del mundo y no basta derrotar al adversario si no tienes la habilidad de incorporar al adversario en el proyecto hegemónico dominante Porque si no incorporas al adversario Más pronto que tarde el adversario Volverá a crear otro polvo De oposición Que enfrentará Y que limitará la expansión hegemónica Hoy en Bolivia vemos Al presidente Evo A los movimientos sociales Reunirse con empresarios ¿Cómo es eso? ¿cómo es eso de que la COD, los indígenas se reúnen con empresarios? no que son los adversarios, no que eran los que querían tumbar al presidente Evo no eran los que tenían que golpear al presidente si sí, lo hicieron y los derrotamos cuando entraba en una actitud conspirativa, los enfrentamos los derrotamos los derrotamos en los hechos, los derrotamos en las palabras, los derrotamos en las ideas los derrotamos en la percepción del mundo Pero una vez derrotado hay que ir por en ese sentido la lectura que yo entiendo de la experiencia latinoamericana de estos últimos 10 años es otra, es, es, es otra mirada de la hegemonía hay que adversarlos hay que derrotarlos y luego en su fragmentación hay que incorporarlos para consolidar el proyecto dirigente. solamente de esa manera se consigue la diligencia intelectual y moral del conjunto de la sociedad de la sociedad. Es decir, es Lenin y Gramsci, simultáneamente la construcción de la hegemonía, de la hegemonía duradera en nuestros países, en América Latina y en el caso específico de Bolivia. Entonces tenemos este quinto componente muy importante de la modificación de la acción política, organizaciones sociales que asumen protagonismo político, liderazgo indígena o obrero, o urbano, dependiendo de la sociedad Construcción de un nuevo tipo de hegemonía Y yo le decía aquí ¿Cómo eso tiene que ver con las universidades? Con dos cosas Las universidades Son los lugares donde se gestan las ideas fuerza de una sociedad No son los únicos lugares Porque también están los sindicatos También están los barrios y también están las profesiones sociales como gestores de sentido común, de ideas fuerza. Pero las universidades tienen un papel destacado. De hecho, fundamentalmente son productores de ideas que se destinan luego al ámbito productivo, al ámbito agrícola, al ámbito mecánico, al ámbito industrial. Pero la universidad es el espacio, es el laboratorio de la generación de las ideas. Técnicas, productivas, tecnológicas filosóficas, sociales pero genera la máquina de generación de ideas que luego se expande utiliza, se difunde o se generaliza en el ámbito social en el caso de Bolivia la del neoliberalismo que va a ser muy costosa casi llegamos a una guerra civil a un enfrentamiento bélico con las fuerzas opositoras que incluso trajeron mercenarios de otras partes para querer enfrentar al presidente Evo, intentar asesinarlo. Pero el escenario fundamental de la derrota del neoliberalismo como ideología del mundo fue en el ámbito ideológico, en el ámbito académico, en el ámbito de la discusión, en el ámbito del debate, en el ámbito de la opinión pública. Fueron los escenarios académicos, universitarios y los escenarios sociales y sindicales donde la batalla se dio primero en las ideas, en las percepciones del mundo. Nunca olviden que la política es ante todo lucha por las ideas dirigentes de una sociedad, que la política mitad es materia, mitad es idea, que el Estado mitad es materia, instituciones, normas, presupuestos, reglas, procedimientos, y mitad es idea, mitad es percepción del mundo y entonces la primera pelea donde se da el enfrentamiento contra el poder dominante es posible, es necesario en el ámbito de las ideas en la derrota de esas ideas y eso sucedió en América Latina la derrota de que el neoliberalismo nos iba a convertir a todos en europeos los argentinos más cerca de Europa y los bolivianos replicando Suiza de color cobrizo. Ese era lo que nos, nos, que nos, lo que nos vendieron en los años 80 los neoliberales. que todos íbamos a hacer como los europeos o como los norteamericanos? Empresados, <risa> emprendedores, activos, globalizados, privatizados. Y la derrota de esto se dio en las calles, se dio en los enfrentamientos, pero ante todo en la percepción del equipo en la posibilidad de que era posible para mí. Si no se gana en el ámbito del espíritu y de la mente, no hay victoria duradera por muy que ganemos en la calle. que la victoria de la calle es efímera se divide en un día en tres días, en una semana pero la derrota mental está permanente y uno mismo, a pesar de haber ganado en la calle, puede reconstituir al de viejo poder dominante neoliberal está en importancia clave, clave de la lucha por las ideas, de la lucha por las percepciones de la lucha por el imaginario colectivo que uno tiene que dar desde el aula, desde el texto desde la entrevista desde la opinión, desde el debate desde la consulta solamente sobre una plataforma expandida de nuevas percepciones del mundo el neoliberalismo abandona el escenario y se convierte en parte de los recuerdos arcaicos de la, de la política y de la economía el parque jurásico de la economía Pero a la vez Decimos ahí El ámbito académico y universitario Desempeña un papel decisivo Pero el segundo papel decisivo Que tiene que desempeñar el ámbito universitario Y que aún en el caso de Bolivia No se da Con la velocidad que uno quisiera Es el ámbito de La construcción De los nuevos escenarios tecnológicos de los nuevos escenarios administrativos de los nuevos escenarios productivos de los nuevos escenarios organizativos del nuevo régimen de manera duradera hay un despase entre velocidad de las transformaciones en la sociedad, en la política y en la economía y los procesos de vinculación de la producción universitaria de la producción académica, de la producción material de la universidad, con estos procesos. No significa que no apoyemos los cambios, uno lo puede hacer, pero otra cosa es que mi carrera de arquitectura, que la carrera de economía, que la carrera de mecánica, que la carrera de física, que la carrera de matemáticas, se vaya gestando saberes, conocimientos y procedimientos de que permitan potenciar y reforzar estos procesos de transformación, de democratización y de integración regional. Muchas veces la autonomía, de la que también soy defensor porque sigo siendo profesor universitario, mal entendida es vista como un pequeño ferudo aislado de la dinámica nacional. Y eso le hace daño al país y le hace daño a la propia universidad. Lo que requerimos es, sobre la dinámica fuerte de las transformaciones sociales, una universidad que mantenga el respeto de sus decisiones internas, la autonomía conquistada desde hace casi 100 años, pero a la vez una fuerte vinculación de su producción académica, intelectual, hacia los procesos administrativos, tecnológicos, organizativos que se van dando en los países. Si esas dos cosas se logran realizar, las dificultades que vayamos a enfrentar por algún tema de precios de materias primas, por algún tema de alguna decisión equivocada en el ámbito financiero, estos dos elementos pueden permitir una base que impida un retroceso o una reconstitución de las viejas élites políticas dominantes y del viejo modelo que ha pasado ahí en el ámbito de las ideas y en el ámbito de su creación intelectual la universidad juega un papel decisivo ese sería el quinto elemento y el sexto elemento el tema de la integración políticamente hemos dado pasos muy importantes en integración en el caso de Bolivia cuando estaban, estábamos enfrentando un golpe de estado el año 2008 hubo un golpe de estado por tiene nueve departamentos nueve regiones, nueve regiones geográficas seis de esas regiones geográficas no controlaban, no gobernaban no podíamos ni siquiera aterrizar en esos departamentos instituciones tomadas policía y fuerzas armadas debilitadas, controladas asfixiadas por un conjunto de fuerzas regionales muy conservadoras que impedían el gobierno en el año 2008 fue un momento muy terrible para el presidente y para el gobierno. Solamente controlamos tres departamentos, La Paz, Coruro, Ococín, la zona andina, Los Valles, opositores, la zona amazónica y de los Llanos, opositora. Y ni siquiera podíamos ir a ejercer funciones protocolares como presidente o vicepresidente golpe de estado, asesinatos contra dirigentes sociales, toma de instituciones, planteamiento de una dualidad conservadora de poder y el papel de Unasur. El papel del gobierno de Argentina, sin esa intervención del gobierno argentino. Seguramente yo no estaría aquí recibiendo honores Estaría en alguna cárcel acusado de terrorista y el presidente lo estaría seguramente muerto. Fue la solidaridad latinoamericana que se movió al día siguiente del golpe de Estado que le puso un freno, un freno al golpe de Estado del military Pero no solamente fue aquí en, en Bolivia, lo mismo ha sucediendo ahora con Venezuela que es objeto de una agresión terrible de las fuerzas imperiales que buscan debilitar al pueblo venezolano. Está ahí, está ahí UNASUR, está ahí CEDAR, están los presidentes, está la presidenta Cristina hablando con el presidente, con el presidente. Yo quiero que los jóvenes valoren mucho eso Porque hace poco menos de 10 años No se llamaban interpresidentes Quienes lo llamaban era el Departamento de Estado de Estados Unidos Quien llamaba era el Comando Sur de Estados Unidos Para definir que tenían que hacer los comandantes de las Fuerzas Armadas Que tenían que ser presidentes No hay bien a memoria histórica Desde la Tricontinental Que lo organizó Fidel Castro y el Che Guevara una vinculación práctica Política entre el conjunto De los pueblos latinoamericanos Solamente que entonces éramos guerrilleros Ahora somos gobierno Y las posibilidades de tomar Entonces ustedes tienen un escenario político De nuevo tipo Este nuevo tipo Procesos de cercanía, de empatía, de apoyo en el ámbito político de nuestra región. Pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que transitar de esta integración política, de esta coordinación política de primer nivel entre gobiernos, entre organizaciones sociales, entre estructuras políticas a un proceso de integración de carácter económico. el continente tiene que ser visto como un espacio de integración económica y política. Alguna vez por el presidente hemos mencionado hay que imaginar el continente latinoamericano como un gran estado como un gran estado plurigacional donde se respete los gobiernos nacionales, sus sistemas de autoridad, su régimen cultural Hay una larga herencia que eso no se puede modificar Pero que a nivel superior se creen instancias financieras, jurídicas, políticas y económicas De decisión común a nivel continental Si uno se fija cómo se están moviendo los la economía mundial puede sacar varias conclusiones Ya no los haya visto el profesor Giovanni Agigui Pero recientemente el profesor que está de moda El señor Piketty Cada cual a su modo, con sus cuadros Muestra esta importancia que está adquiriendo En la distribución de recursos económicos y En la importancia comercial Primero hace así en primer lugar que tenía el liderazgo de 1600 y 1700, que lo perdió en 1800, que cayó en 1900 y que a partir de fines del siglo XX comienza a ascender como la economía de mayor importancia. Y una América Latina, una América Latina que sea liberado de los dirigentes del neoliberalismo y que hoy tiene, pese a las dificultades en uno país o en otro, una de las tasas de crecimiento más importantes mundo Pero además América Latina posee gas, América Latina posee petróleo, América agua. Latina posee alimentos, genera alimentos para el mundo, América Latina tiene las mayores reservas de biodiversidad del mundo, América Latina tiene los mayores reservas de agua dulce del mundo, América Latina tiene los minerales estratégicos y raros del futuro comenzado por el litio y los minerales clásicos américa latina tiene la población más joven en el mundo la américa latina ha tenido procesos de formación académica y universitaria nos falta premios nobels nos falta institutos de especialización pero tenemos una buena materia prima de muchos jóvenes que han pasado por las dosclas universitarios aún no somos líderes en descubrimientos pero tenemos una de las tasas de formación universitaria más elevadas respecto a los continentes. Es este, y es caiga, eso que hay que trabajar. Ese tiene que ser la base material y organizativa de un proceso real de integración. Cuando del grano se iba para la paz hasta Tiwanaku o cuando San Martín cruzaba hasta Chile, estaban imaginando un estado de carácter continental. No están en sus cabezas Eso es el continente partido en pequeños cubículos aislados. Y el futuro es ese, no solamente con una una herencia de los de los de nuestros próceres. No tenemos futuro si no es a nivel continental. Ningún país de más Un país solo va a poder influir en el mundo, ni siquiera Brasil, que es el más grande, tampoco Argentina, ni Chile, ni Ecuador, ni Venezuela, solo no van a poder influir en el mundo. Los procesos de mundialización son tan grandes que devoran, devoran y aplastan a los pequeños países o las economías pequeñas, moderadas o intermedias. Si juntamos esos 450 millones de habitantes, ¿cómo sus recursos, con sus potencialidades, cómo sus capacidades, eso sigue influyendo? Y no solamente tenemos esa potencialidad, sino que somos el puente entre Asia, África, y perdón, Europa, África y Asia. La economía se está desplazando hacia el lado de Asia. La dinámica económica en los siguientes 50, 60 años va a lo de Asia y nosotros miramos hacia el Pacífico y miramos hacia el Atlántico es decir somos un continente bisagra de los lugares más importantes de la dinámica económica Entonces, a estos procesos de integración política, con estas cinco características revolucionarias internamente tenemos que apuntalar un proceso de integración económica ahora eso es muy difícil yo me acuerdo en las reuniones el presidente, de la presidenta Kirchner recientemente, del presidente Kirchner con el presidente Lula, con el presidente Evo, con el presidente Correa, con el presidente Chávez. Me fueron en las reuniones porque yo participaba acompañando al presidente. Los esfuerzos por juntar inversiones, por crear el sucre, por ver integraciones verticales y horizontales de empresas, no es nada fácil. No lo hemos hecho en 180 años. No es algo fácil Pero obligatoriamente Ese es el destino Si no somos capaces Esta generación Los jóvenes de hoy De apuntalar De vincular y de pensar En clave continental Porque es fácil pensar En clave nacional Mi empresa, mis iniciativas Pensando en cómo sobrevivo Cómo mejoro mi economía Cómo compro mi casa y mi carro Y cómo mi intelecto Lo ubico veramente para pensar Cómo me va en en la provincia, cómo va en la región, sin contar el resto de América Latina perderíamos es desde las universidades desde su tecnología, desde sus conocimientos, desde sus habilidades desde sus tesis, desde sus sus planificaciones que hagan que tenemos que comenzar a pensar en clave continental este siglo 21 tiene que ser no solamente el siglo de los pueblos el siglo de los regímenes revolucionarios sino porque es de los pueblos tiene que tener la dimensión internacionalista de Che Guevara ¿Cómo convertimos la entrega personal de Che en tecnología la ética del Che En planificación Es irrepetible lo que hizo el Che Se puede repetir Y siempre queda como un ícono insuperable Que orienta al ser humano Pero qué puede hacer un ingeniero Que puede hacer un economista Que puede hacer un filósofo Que puede hacer un arquitecto Que puede ser un agrónomo de universidad Para ser como el Che no puede ponerse un uniforme verde olivo y una metralleta, no sale ya. Pero puede hacer lo mismo en términos de importancia a partir de lo que es. ¿Qué son ustedes, universitarios, profesionales? ¿Y qué hace un profesionario universitario? Piensa, planifica, organiza, produce. Y se puede ser como matemático, como físico, como acrónomo, como arquitecto, como ingeniero como a, a agricultor se puede ser como él pero eso es construir la dimensión continental de nuestro país la dimensión continental de nuestra integración es ahí donde el poder universitario puede convertir sus 5 sus 7, sus 10 años de estudio, de investigación de sacrificio en un compromiso revolucionario no se les pide que nos vayamos a la montaña se les pide que usen su conocimiento Para diseñar el continente Para producir el continente A través de lo que son su profesión Eso tenemos que hacer En estos años Tenemos que llegar a la tercera década Ojalá para el 2030 Con procesos reales Fuertes de integración Tenemos 15 años por delante No estamos hablando para el siglo 23 15 años Que tienen que permitir Que en medio de esta turbulencia global Que de esta declinación gradual de, las, de los imperios de esta modificación de la geopolítica y de la geoeconomía mundial el continente emerge como una estructura organizada cuando hablamos de integración, cuando hablamos de estado plurinacional latinoamericano es fundamentalmente base económica, base tecnológica, base financiera base productiva, base de planificación que vaya desde México Porque no hay que permitir que México se nos vaya al norte. México es como nosotros. Tiene nuestra sangre, tiene nuestra piel. Hasta tierra del fuego. Y allí en los países donde todavía hay gobiernos conservadores que miran a América Latina con un desprecio autosuficiente, ahí tendría que cambiar. Ahí hay que ir a pelear. Ahí hay que ir a potenciar las organizaciones sociales de esos países. Sí especialmente de la costa. Clarito, ma clarito. costa del Pacífico no la podemos entregar a Estados Unidos. No podemos Y le agradezco las palabras del rector, esas palabras del rector que llegan hasta lo más profundo del alma de cada uno de los discos de bolivianos. Gracias rector, gracias universidad por apoyarnos en nuestra reivindicación de salida soberana al océano pacífico. Gracias. Decirles, hermanos, que no estamos pensando La salida del océano pacífico En clave Aislada No, no, no Estamos pensando la salida del océano pacífico En clave continental Necesitamos eso Para integrarnos de mejor manera con Chile Necesitamos eso para integrarnos De mejor manera con, el, con, con Perú Necesitamos esa salida para integrarnos De mejor manera con el Brasil Porque el Brasil el paso obligatorio de Brasil para llevar sus productos hacia Asia es Bolivia, es el Océano Pacífico, en vez de estar bajando 15.000 kilómetros hasta Cabo de Hornos y luego ir a Shanghái. Nuestra salida al Océano Pacífico no solamente va a ser un tema de derecho histórico, es también la clave de la última herida, de la penúltima herida, porque la otra es Madrinas, que es... resolver está herida para articular mejor el continente estimados hermanos de la universidad de la población de Mendoza, muchas gracias muchas gracias por todo su cariño y véanlos a los bolivianos somos trabajadores somos gente muy humilde pero somos unos rebeldes sin fin y desde el cambio de alma desde nuestras raíces que se remontan a Tahuay estamos haciendo una revolución de igualdad, una revolución de justicia, una revolución de descolonización, pero que no solamente apunta a resolver los asuntos de un país tan pobre y abandonado durante tanto tiempo, sino que hacemos siempre pensando en ustedes, pensando en Brasil, pensando en Venezuela, pensando en Ecuador, pensando en Chile, pensando en Perú pensando en nuestra América Latina porque nuestra sangre de bolivianos circula todas la sangre de América Latina y peleamos por ella, muchísimas gracias Agradecimos las palabras de la vicepresidencia y las autoridades personalizadas en su plato. Podemos de la vicepresidencia de libros que van a ser entregados gratuitamente afuera. Los 1500 libros que la editorial...